Estamos en el marco de la actividad realizada por el Día Mundial de la Hipertensión, como concientización, prevención, promoción, para que bueno, las personas no puedan llegar a, a esa patología. ¿no? Bueno, qué importancia t e n e s traer. Tra... Traerlo también a la comunidad, cuáles son los síntomas o las alarmas que tenemos que tener, ¿no? Sí, principalmente nada, la actividad física, lo, algo que estamos haciendo en este momento,、eh, también bajar el, el, el consumo de sal, el consumo de sodio también es un factor que contribuye al aumento de la hipertensión, al igual que. Nada, el consumo de hidrato s、eh, de carbonos y de otros alimentos que tienen、eh, sales agregados o conservantes también ayuda n a la hipertensión. Lo importante es p u e d e hacer 30 minutos de actividad física por día, caminata, aeróbico, lo que en la casa puede salir también、eh, por la costanera o donde más le guste hacer actividad física. Consumo de agua también, lo ideal es que puedan consumir, que todos podamos consumir、eh, hasta 2 litros de agua por día. Eh, recomendamos, ahora que en esta fecha que se viene bastante el frío, también a aquellas personas que son hipertensas,、eh, la vacunación, vacunación antigripal. Sí, para mayores de 65 y público en general también. Y nada,、eh, invitarlos a la actividad física, hacer la actividad física 30 minutos por día en la casa,、eh, bailar, saltar, no sé,、eh, caminar, lo que sea, siempre va a ayudar a, a reducir un riesgo de hipertensión. Bueno, también espacios como este, n o que me comentaban que hoy es, es normalmente el día y el horario en el que se hace actividad、sí. física, bueno, también acercarse, ¿no? Porque es un espacio de encuentro. Sí, estamos con la profesora Mónica Millapi, que es parte de, del centro de salud. Y ella tiene los días lunes, miércoles y viernes está el horario de actividad física organizada por el Centro de Salud. bueno, este es el grupo que ella maneja. Tuvo que dividir porque hay bastantes personas también. Los días lunes se hace caminata, miércoles y viernes se hace actividad física acá en la Junta Vecinal del Barrio Guido, a partir de las 9 de la mañana. Así que no es necesario que sea del barrio, que sea del área. Todos aquellos que quieran venir y participar van a ser bienvenidos. Bueno,、eh, hablabas de la vacunación, ¿ustedes están vacunando en el CAP? Exactamente, estamos vacunando para mayores de 65 años y para el público en general también, aquellas personas que tienen factores de riesgo respiratorios y hipertensión, como decíamos. Es、eh, muy importante, ya que se viene el invierno, es necesario vacunarse y también aquellas personas hipertensas que tienen que completar esquema de neumonía o iniciar esquema de neumonía, también、eh, le invitamos a venir de lunes a v i e r n e s a partir de 7 y media de la mañana en el centro de salud, si no, cualquier centro de salud que le quede más cercano o a l hospital también se puede vacunar. Eh, por último, consultarte, n o porque sé que hay veces que se piensa que、eh, no sé, la hipertensión te agarra a determinada edad. ¿Hay alguna edad específica o puede agarrarte de joven? No, la hipertensión puede ser de cualquier momento, s í、eh, más que nada cuando tenemos factores r i e s g o s que contribuyen a, a tener una incidencia de hipertensión. Eh, nosotros, más que hablar de hipertensión, capaz de hablar de enfermedad, hablamos más de salud, de cuestiones más saludables, cuestiones que hacemos día a día en nuestra casa, promocionar, exactamente, comer frutas, verduras, hacer vida física, no sé, hacer folclore, bailar, lo que sea, siempre va a ayudar a disminuir el riesgo de hipertensión. siempre Tratamos de hablar y promocionar de la salud y no tanto de la enfermedad. Totalmente. Bueno, entonces invitamos a toda la comunidad que se acerque al c a p que se acerque a estos espacios también、sí. que siempre llevan a. no solamente ahí en la salita, sino en distintas. Totalmente, totalmente. Están todos invitados. Es un espacio súper saludable y es como decía Facu, poder evitar la patología, ¿no?、Totalmente. Adelantarse y, y no llegar a. Es más para concientizar y promocionar que para festejar en sí algo que, que es una patología, ¿no?